Este proyecto de la diputada Ramona del Pla en el Congreso y planteé la suspensión de la fusión que nos llegó a la audiencia pública hace 15 días en el Congreso con participación de un montón de diputados y organizaciones sindicales, políticas, de medios de comunicación. Hay hay otros proyectos en el mes, también están presentando. Estamos en una campaña porque queremos poner de de qué está fusión está sucediendo. sint que se pueda debatir la opinión pública de la licancia que va a tener esto. No nos está debatiendo las medios, en la sociedad. Por ejemplo, no hubo ni siquiera una audiencia pública, que digas, bueno, se expresan las organizaciones civiles, pues la porfa a los a los diputados. No hubo nadie que se exprese.